Libros y nos vamos al encuentro de Jorge Nedich porque cuánta mitología hay alrededor de los gitanos que. Algunos leen la suerte, que adivinan en las manos de uno el destino y el futuro. Los casamientos de tantos días, eh, algunos que hablan de el robo, otros que hablan de bueno del modo en que viven, eh, muchas cuestiones que tienen que ver con lo que se dice y lo que se habla de los gitanos, del modo en que se visten. Jorge Nedich, buenas tardes, bienvenido a Contrarlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado. ¿eh? Eh, bueno, Jorge, dos libros, ¿no? Gitanos para su bien y para su mal, y Leyenda Gitana. Eh, no, algunos más. Este, Leyenda Gitana, El Aliento Negro de los Romaníes, mm. de Firmenich... Mm. Este, Pero el tema la... de los gitanos te marca, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué te marca en lo personal? Bueno, pertenezco a la colectividad gitana y, este, y me he dedicado o me han publicado más esa temática que otras, uh -huh. eh, y creo que me marca de manera doble por pertenencia y por ser un investigador de mis propios orígenes. Eh, ¿Naciste en el seno de una familia gitana dónde? Sí, en la provincia de Buenos Aires, en Sarandí. Uh -huh. eh, ¿Cómo era la vida dentro de una familia gitana? Bueno, eh, no muy distinta al resto y muy distinta. Es decir, yo hasta los 17 años viví de manera nómade. Mm. Eh, por lo tanto no me escolaricé, no hice ni primaria ni secundaria. Eh, ¿Viviste ni... de modo nómade? ¿Por qué? ¿Porque tu familia iba de acá para allá todo el tiempo? Sí, sí vivíamos en Carpas mm. eh, eh, y nos trasladábamos mm. de una localidad a otra. Sí. Y de ese modo ingresé varias veces a la escuela, pero así como ingresaba salía... Mm. Y después ya siendo grande este, y con dos novelas publicadas me presenté en la carrera de letras de Lomas de Zamora para tener la posibilidad de estudiar letras y bueno, se sentó un precedente jurídico, ingresé a la carrera y hoy trabajo en la carrera de letras en la universidad y en la facultad de, de letras y hoy soy profesor de escuela media también eh, ¿por qué los viejos se trasladan permanentemente de un lugar a otro qué los lleva además del hecho de ser gitanos eh, respecto a lo laboral a movilizarse de un lugar a otro mira es un sistema de vida que se preservó mm. es este un sistema de vida nómada y oral como como el que existía antes de los estados mm. eh, la población Eh, mundial era nómade sigue siendo nómada aunque eso no se no se vea mm. en términos concretos porque el capitalismo es nómada y, y, y, y la gente va mutando sí. no se mueve por los afectos sino por la conveniencia es decir mm. donde hay desarrollo ahí hay gente dispuesta a, a... A, a compartir ese desarrollo los gitanos no han querido ser parte del mundo moderno mm. porque decían que la escritura en un elemento que reformaba y transformaba la conciencia del hombre mm. que lo ponía en una, en una realidad falsa y que el hombre que se dedicaba a la escritura jamás volvía a la realidad eh, jorge Bien. y vos en qué momento aprendiste a leer y a escribir aprendí a leer con lo poco que <coughs> y tomé de la escuela primaria Sí. Eh, de esos intentos y después ¿Qué estabas cuatro meses en una escuela y después eh, a levantar no, debo, la carpa a otro lado no eh, debo haber ido algunas semanas en, en todos los intentos <risa> este, lo que lo que ocurrió es que después yo sentí curiosidad mm. y tenía una abuelo narrador narrador oral sí y yo quería ser escritor uh -huh. eh, ya no un narrador oral sino un escritor de libros digamos sí Eh, y siempre me interesó la lectura yo aprendí a leer preguntando a chicos de mi edad uh -huh. eh, aprendí a leer con la historieta sí. cuando pasé al libro tuve muchísimos problemas porque tenía oraciones largas un libro entero no sabía diferenciar entre sujeto y predicado uh -huh. eh, y bueno para mí los libros estaban mal escritos eran confusos uh -huh. eh, hoy después de haber cursado una carrera Opino que el 80% de los libros son malos. Uh -huh. Muchas veces la gente dice que la televisión es mala, es cierto, <risa> pero los libros también. Uh -huh. eh, en un 70% o un 80% son libros malos, uh -huh. porque la televisión y, y, y, y el mundo del libro eh, no dejan de ser mundos empresariales que van en tras de, de la pluralía y publica lo que lo que viene a cuento, digamos, ¿no? Jorge, claro. sí. eh, Agustina pisano te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Agustina. Eh, no, lo que yo quería saber es si en algún punto, eh, al ser gitano, vos te sentiste discriminado eh, en algún colegio, cuando empezaste a escribir, cuando quisiste empezar a publicar tus libros. Eh, he sido discriminado y sigo siendo discriminado cuatro o cinco veces por día con el libro. ¡Ja, <risa> Y, eh, por ejemplo, la risa de tu compañero la, es, es un ejemplo de discriminación. Este, más allá de que eh, la entiendo y la comparto, pero digo, eh, si, si analizamos qué es discriminar, es, mirá, es... ¿Por qué vivís que la risa mía es una discriminación? porque te produce eh, eh, digamos eh, eh, un acto doloroso y violento como el discriminatorio te produce te mueve a risa mm. por lo tanto discriminadas en un sentido negativo pero, pero no es una crítica digo todo el, no, no es no es de que discriminar, discriminamos todos pero por ahí lo que le interesaba a tu compañera es eh, en la diaria, sí, todo el tiempo eh, eh, ahora mismo eh, yo, digamos hay veces que me lo guardo esto de ser gitanos a veces, hay veces que lo expongo mm. en realidad no, mi, mi pregunta discúlpame que te interrumpa, mi pregunta iba a si te funcionó como un obstáculo para tu carrera, para desarrollarte como un profesional Eh, no, no porque en, en el, digamos, en la escuela pública trabaja todo el que tenga título, no te ve en la cara. Mm. Este, eh, sí, de repente, si yo las veces que he querido hacer otra cosa he tenido problemas y ¿sí? con condición de gitano, claro. Mm. De hecho, plántate lo vos, este, si tomarías, no sé, una Baby Sister gitana o. Uh -huh. eh, hay mucha cuestión alrededor de los gitanos y yo en la presentación de la nota de alguna manera mencionaba eh, desde mi profundo desconocimiento o desde tal vez eh, los prejuicios o desde el conocimiento de lo vulgar, ¿no? Eh, ¿De dónde sale todo el tema, por ejemplo, de la adivinación y la lectura de las manos? Mira, eso tiene que ver con la llegada de los gitanos a Europa en el siglo XIV, uh -huh momento la iglesia estaba trazando su visión de mundo sí. y su visión de mundo incluía al mundo católico eh, creyente y todo aquel que profesaba otra religión o otras creencias este, mm. pertenecía al paganismo eh, se, se, la, se se instaura la inquisición en la Europa mm. este, y los gitanos llegan otros conocimientos con otra cultura con otras tradiciones y el hecho de adivinar la suerte que era un hecho común en la india sí. eh, para la grey católica de entonces como supongo que ahora aunque menos mm. eso era este, como un pecado de muerte y este se, se crea el mito el estereotipo del gitano adivino Pagano que huele a diablo, azufre, que mm. se, se le han dicho son las la, son, la, son las mujeres las que leen las manos, no los hombres, ¿no? En generalmente, generalmente sí las mujeres. Ahora también te cuento que lo que se comete, que vos lo habrás escuchado muchísimas veces que eh, lo utilizan como excusa para sacarte un anillo, por ejemplo. Eh sí. Sí, eh, digamos es folclórico. Esto es un modo de ganarse la vida. Yo no creo que tenga que ver mucho con una ciencia. Mm. En todo caso, si tuvo algo de ciencia, debe haberse perdido mm. en, eh, a causa del nomadismo y de la falta de conexión con los orígenes. Hay mucho de verso digo, hay un, mucho o... diverso en esto, Jorge, o realmente es, sí, es folclórico. Yo, yo digamos este. Eh, Particularmente no creo y no creo que sea cierto. Uh -huh. Parece que es un modo de ganarse la vida. Uh -huh. eh, Jorge, eh, la vestimenta, ¿a qué se debe? Era una vestimenta, una vestimenta típica en la India. Uh -huh. Este y después el paso del tiempo y, y, y el paso por otros países la ha modificado. Uh -huh. Pero, ¿pero sí. por qué tanto color? Bueno, en la India los colores son muy comunes, ¿no? Uh -huh. Y que tenían que ver con, también con las castas. Y... Sí, eh, pero... pero en el caso de los gitanos, la diáspora desde Hungría, eh, ¿qué queda de eso? Eh, ¿Qué queda en qué sentido? Decís? ¿Qué queda también de lo europeo? Porque de alguna manera cuando vos estás planteando el tema de la Mira, India, ¿por, queda... qué no, ¿por qué no influye mucho más el modo del de vestir europeo? Sí, claro, claro, claro. Te decía que el paso por el tiempo y por distintos países ha hecho que el gitano mm. adoptara préstamos culturales, es decir, mm. en la vestimenta, en el habla. Sí. De hecho, mis antepasados fueron esclavos en Rumania, mm. y yo hablo la lengua rumana, porque mis antepasados tuvieron que deponer la lengua gitana mm. y adoptar la lengua rumana. ¿Con los viejos ¿con qué, en qué hablabas? En uh -huh. Y tu familia eh, convivía todo en una misma carpa, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Esa familia quiénes la conformaban? Mis padres, mis hermanos y yo. Uh -huh. eh, ¿Y también es la familia extendida? ¿Son los abuelos, sí, son los tíos? Es, es la gran familia, sí. Uh -huh. eh, en cuanto a las costumbres de la comida y de los casamientos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Son préstamos culturales también. Uh -huh. eh, la comida típica es la comida del nómada, digamos, todo aquello que se pueda asarse sí. y que pueda transportarse a algunos días. Uh -huh. Lo que más duraba era la carne asada. No había una, un arte culinario desarrollado, digamos. ¿Postres no había, por ejemplo? No, los naturales. Mm, fruta. Claro, o ¿Eh? alguna cosa así... Este, eh, que tuviera posibilidades de durar, ¿no? Claro. Eh, y por el otro lado, el tema de los casamientos, es cierto esto de los ocho días del casamiento. Sí, sí, eran, eh, fueron préstamos eh, tomados, este, de, de europeos generalmente, mm. donde además había, hay todavía una dote que el hombre paga por la mujer, es un precio simbólico, mm -hmm. este, porque en el nomadismo Eh, casar una hija implicaba la posibilidad de dejar de verla, mm. entonces se pagaba una dote por ella. Eh, ¿Hay distintas clases sociales? Eh, sí, sí, este, hay distintas clases sociales porque el pueblo gitano, ni bien llegó a Europa, mm. fue formateado por las clases sociales europeas, sí. entonces se ligaban a distintas clases y por adopción, pertenecían a esas clases a las que se agregaban, ¿no? Uh -huh. eh, ¿No valoran eh, la educación como un hecho? ¿El hecho de ir a la escuela eh, en el sistema tradicional? Sí, lo valoran mucho, lo que pasa que, ya te lo digo como docente esto, uh -huh. eh, en la escuela pública admite a todo el mundo, pero no contiene a nadie. Sí, eso es digamos, cierto. El sistema expulsa, sí, eh, inercia por incapacidad mm. y este los chicos gitanos no son bienvenidos en las escuelas públicas y no duran mucho mm. porque eh, por el fuerte racismo que hay por un lado y por otro lado los padres que son orales mm. no analfabetos sino que eh, vivieron en un sí. sistema oral sí, sí. Este, no tienen mucho apego a la educación formal entonces no pueden defender ese espacio o no saben cómo defenderlo y en la escala de en, en, en, digamos en la escala de, de prioridades del país los gitanos la verdad no ocupan ningún lugar ¿y eh, cuántos son los gitanos en la Argentina? Alrededor de 80.000. Eh, y los lugares donde más se instalaron o donde más se radicaron más allá del nomadismo que los caracteriza. La provincia de Buenos Aires. Mm. Eh, desde lo religioso eh, la fe está basada en qué. Eh, mira la fe ha sido impuesta y, y los gitanos tienen una mezcla paradójicamente infernal de creencias porque eh, son católicos, son cristianos, son musulmanes, son mm. ortodoxos. O sea, para poder sobrevivir han tenido que adherirse a, a la religión oficial de, de, de esa época. ¿no? Y ¿De es época? muy mixturado en lo que creen entonces. Eh, sí, se ha impuesto la creencia eh, Eran perseguidos por ser católicos Por los ortodoxos mm. eh, Después fueron perseguidos por los católicos Por ser ortodoxos mm. y, y digamos, y han tenido que tomar esos préstamos también Para poder sobrevivir Y en definitiva lo que se ha creado Es un híbrido mm. religioso importante eh, Habilidad <coughs> para los negocios muchísima, ¿no? Sí, mucha Y es lo que le ha permitido al pueblo gitano No desaparecer Mm. otros pueblos eh, originarios o primitivos este, han quedado anclados en reservaciones y, y son vistos como un paseo turístico al que se le compra una vasija. Mm. Los gitanos no no han aceptado ese destino. No y además son y fortuna, ¿no? Y en, ¿no? No no no no no. no. No no hay fortuna, mira este un un pueblo que no se desarrolla que no tiene un sistema financiero que no mm. digo si no tenés un sistema financiero, no puedes robar no si se no bancarizan se... sí se bancarizan lo que no tienes es un sistema financiero, digamos no no no no, no, tra... no, no acuden a la bolsa, no tienen industrias, mm. no programan eh, no tienen planes a largo plazo. Por lo tanto, la industria, eh, eh, la riqueza es siempre de mano, siempre momentánea. Los y principales sino... negocios en los que se mueven, ¿cuáles son? El comercio eh, y el comercio específicamente de qué. De autos, de autos, compra y venta de casas. Pero sí. digo cuando o, o, o el que no puede vender acuritas curitas. Digo, pero sí. siempre es el comercio. Uh -huh. Y eso, si vos lo pones en términos reales, un tipo que tiene no sé 100 autos no tiene una gran fortuna. Uh -huh. y, de, y de hecho sin autos no hay muchísimos gitanos el 90 no los tiene mm. hoy no vivís como un gitano tienes, ¿eh? hoy vos vivís como un gitano vivo como eh, he, he, he cortado lazos este con sí sí ya mm. voy mm. este hoy tengo lazos eh, hoy he roto lazos este porque convivencia este Eh, pero afectivamente soy gitano y no soy un desclasado, yo soy argentino y soy gitano, las dos cosas. Lo que pasa es que elegí eh, ser escritor, elegí eh, el estudio, formarme, y eso me ha distanciado físicamente. Mm, eh, la última porque sé que te tenés que ir a dar clase. Sí eh, ¿Orgulloso o vergüenza de ser gitano? mira, tengo vergüenza de ser gitano y de ser argentino y no sé cuál de las dos me avergüenza más ¿me puedo reír? o vas a sentir claro, que te discrimino riámonos juntos <risa> eh, ¿los libros se llaman? el último, El Pueblo Rebelde el anterior eh, ganó un subsidio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando lo, el secretario era Gustavo López mm. puse 25 años de investigación en ese libro así que te espero que mm. eh, por lo menos que Eh, haber hecho un aporte para que se investigue y se combata un poco la injusticia, porque más allá de las diferencias culturales, eh, somos todos seres humanos. Claro que sí. Eh, ¿Y el otro que habla también sobre la tradición gitana? El aliento negro de los romaníes, leyendas gitanas, gitanos para su bien o su mal, Ursari, mm. y el Pepe Firmenich, que habla de la década del 70. Uh -huh. eh, ¿Tu nombre? Jorge Emilio Nedich. Muchísimas gracias por este contacto con Contrarreloj. Un abrazo y gracias. Que tengas una muy buena tarde. Gracias. Jorge Nedich, que pasaba esta tarde aquí por concepto.